Falta que llegue el futuro y por eso tenemos fronteras del futuro, las atravesamos contigo. Javier Sevillano, muchas gracias. A